Fernández de quitarle parte de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires hicieron un comunicado, dicen que la medida eh, va a servir para empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado fíjate uh -huh. que el único mandatario peronista que no firmó el documento fue obviamente el cordobés Juan Schiaretti, Juan Schiaretti no firmó, no se sumó a, a este comunicado que firmaron conjuntamente 19 gobernadores al uh -huh. respaldo de esta decisión que toma Alberto Fernández Así es, una decisión importante para mí, digamos. Obviamente eh, hay que encontrar la manera de que estas decisiones de índole eh, fiscal más importantes se puedan volcar también a lo productivo. Porque en este momento estamos volcando este punto de coparticipación que eh, se le quita a la Ciudad de Buenos Aires plenamente a la seguridad. Lo cual venimos discutiendo, no es algo malo, pero bueno, no es lo que resuelve los problemas este, o, o el camino de resolución de los problemas argentinos en este momento, eh, sin no más que de una manera brevís, infirmamente parcial. Ojalá se pueda empezar a trabajar de esta misma manera, pero sobre inversión productiva, sobre inversión en la economía real. Sí, bueno, había que resolver un, un problema sí. urgente que era la policía eh, prácticamente sublevándose. En ese sentido me parece claro. que fue una respuesta muy rápida, muy rápida, la verdad una gran gestión, tanto de Alberto Fernández como de Kicillof, fíjate que hoy ya no hay protestas. Sí, la eh, han hecho de, de, de una paritaria, eh, a ver lo, los policías, cuál es el eh, problema ahora si querés, los policías dicen ah bueno le hicimos una protesta desorganizada y todo eh, y conseguimos el plan de seguridad de... Más importante de las últimas décadas eh, A lo que el gobierno Inteligentemente tiene que decir No, esto ya estaba preparado Y lo único que hicieron ustedes fue poner en riesgo este La estabilidad democrática eh, Aunque no haya sido así ¿eh? Pero eh, es lo, lo que se estuvo hablando De la desestabilización Para uh -huh. mí exageradamente Algún que otro habrá hablado de golpe de Estado Pero bueno Lo que mmm, mostró Este episodio que felizmente terminó Es que Hay poderes y hay eh, sectores que siguen trabajando incesantemente en la desestabilización, por más mínima que sea. Porque si querías desestabilizar en serio, organizabas mejor esa protesta. Están las herramientas políticas opositoras en la provincia de Buenos Aires, en distintos partidos, con distintos operadores... Como para eso que pasó, organizarlo mejor ¿Pero a vos te parece que reunieron un grupo de oficiales Armados frente a la casa primero de Kicillof Y después en Olivos ¿No está relativamente bien organizado? Podría haber estado mejor organizado Digamos, el impacto gener... mediático se logró, sin dudas Sí, pero el impacto mediático eh, Está, si se quiere Garantizado a Juntás cinco personas Cinco Y el, y el impacto mediático lo tenés Pero yo creo que, la a ver, el interés no era verdaderamente generar eh, una desestabilización o hacer un golpe de Estado. Esa no era la, la intención detrás. Me parece que la idea era hacer un poco de ruido e instalar el tema en, en la uh -huh. agenda. Creo. Eh, por eso, Uno digamos... Uno analiza ahora. Pues, no creo que haya habido cuestión, algo más, más importante detrás. ¿Como una cuestión paritaria o paritaria entre comillas, puesto que no, no, no es de una manera orgánicamente gremial, eh, sí se logró. Eh, por eso digo, si era una, algo de desestabilización, por más mínimo que sea, no fue del todo bien organizado porque hubiese tenido más aristas todavía en el ámbito político bonaerense, uh -huh. eh, hubiese tenido más respaldo de la, de la oposición, etcétera Fue una pequeña escaramuza, si querés, un llamado de atención, una alerta, Eh, a lo cual, bueno, se, se respondió bien y felizmente ya se tenía preparado un plan de seguridad este, in, en integral. Marcha. Sí, eh, en marcha, sí, ya estaba Con el eso. anuncio del viernes y estos anuncios de Kicillof, me atrevo a decir que lo tenían pensado para más adelante y lo tuvieron que adelantar. Eh, por el, porque no nadie generalmente hace dos anuncios de la misma cartera con tan poca este, distancia, como fue el viernes... A, al día jueves, claro. al día de ayer. Eh, pero bueno, lo, lo real es que está hecho el anuncio y es una, un plan integral positivo. Eh, es un plan integral inteligente eh, y que viene a saldar demandas de la Policía Valerense desde hace muchos años. Ahora habrá que hacerlo cumplir y que la Policía Valerense respete lo que sea lo que sea transformado. Obviamente uh -huh. va a cobrar ese aumento, pero eh, no poner palos en la rueda para esta transformación. Así es, y ahora está de vuelta la pelota en la justicia Con el tema de la coparticipación claro. digo eh, Vamos a ver qué pasa con la Corte Suprema de Justicia eh, Tengo entendido igual que esto es un trámite que lleva mucho tiempo Pero recordemos que hay dos jueces de la Corte Nombrados a dedo por Mauricio Macri uh -huh. Sí, también hubo una jugada eh, que a algunos nos sorprendió Por lo menos la decisión de Bruglia y eh, Rursun De uh -huh. anular los procesamientos a Dujovne y Dietrich Por la causa Eguacel, Eguacel por la causa de los peajes. claro supuestamente porque en la declaración indagatoria a estos tres personajes eh, no le no les facilitaron las eh, pruebas en su contra o la, y, y, y la, las denuncias en su contra ahora esto podría ser un trámite un error de trámite perfectamente corregible sin necesario eh, sin, sin la necesidad de ...de generar una nulidad en uh -huh. el proceso... ...claro... ...así que creo que se han tomado de algo muy pequeño... ...para eh, anular el procesamiento... También, eh. ...es un mensaje... ...es un mensaje de nosotros acá no nos movemos... ...eh... ...y es un mensaje contra la reforma claro. judicial... ...y estaban muy expuestos en su además... Eh, ...la impunidad que se que se manifiesta... ¿no? ...porque estaban muy expuestos realmente... ...Dietrich, Iguazel... Eh, ...Dujovne... Eh, ...eran manifiestas según eh, hemos hablado varias veces... ...ya con los trabajadores de Vialidad y había irregularidades manifiestas eh, en, en todo el proceso licitatorio, en la garantía de, de las obras, en el control de, de las obras. Eh, estaba involucrado Mauricio Macri eh, a través de sus empresas prestatarias. Es decir, hay una realidad compleja que Irur, Zuni y Bruglia vienen a decir bueno, acá no pasa nada. Eh, a garantizar, digamos, la... se vuelven garantistas de pronto porque es la, uh -huh. eh, la la excusa que se pone a nivel judicial. Justo se garantistas una. Claro, Justo Irursun se pone garantista y dice, no, acá hubo un error de... Eh, en la indagatoria eh, queda eh, nulo el procesamiento. Eh, veremos si en alguna nueva instancia se puede volver a reactivar la, el procesamiento y la imputación. Así, Así es. que eh, estaremos atentos a la justicia y lo mismo, la Corte Suprema llevará algún tiempo. Eh, veremos cuándo se se opera legalmente con esta este traspaso fiscal y veremos cuándo se expide la corte sobre este tema. Bueno, vamos a ver qué pasa porque con ese traspaso fiscal también está solventado plan el plan este integral de seguridad uh -huh. que garantiza también la mejora salarial de los policías. Sí, yo creo que en el peor de los casos en el cual la Corte Suprema eh, diga, bueno, va todo para atrás. Creo que la Corte Suprema hoy por hoy no va a hacer eso políticamente, lo, lo digo, no, no creo que se ponga tan en en una decisión así tan en contra de, del gobierno nacional. Eh, en el peor de los casos, si lo hace, eh, la provincia o la nación va a disponer de esos fondos porque... Ahí sí tenés un problema real uh -huh. si no financiás lo que dijiste, es que, ibas a, eh, que ibas a financiar, digamos, eh, eh, yo creo que le, sobre el anuncio de y los de las transformaciones de seguridad no se va a ir para atrás, eh, Entonces, en todo caso no sé, quisielov saldrá a decir, bueno, una pena que no pudimos tener esta plata, pero lo vamos a financiar igual. Sí, se saca de otro lado, claramente. Se saca de otro lado porque imagínate decirle a toda la policía manerense, no, lo que anunciamos, viste, bueno, no porque, no porque la Corte a la reta Suprema, no le gusta. porque a la reta no le gusta, claro. eh, y, y si fuera así y le, y le plantearas no porque a la reta no le gusta, a la policía manerense no le importa, no no va a ir a buscar a la reta, te va a, a buscar a vos porque sos su responsable político. Eh, entonces sería una situación compleja. Ojalá, igualmente, se pueda eh, retrotraer lo que hizo Macri en 2016 y llevar este punto de coparticipación a la provincia de Buenos Aires, que recordemos que en los años 80 se le sacaron 8 puntos para llevarla a las provincias del norte. Uh -huh. eh, una redistribución que luego no terminaría siendo acorte, eh, acorde a la transformación poblacional de, de la provincia y de la Argentina en general. Eh, en su momento, en el gobierno de Alfonsín se pensaba, bueno, sacamos... Digamos, frenamos el crecimiento de la provincia de Buenos Aires, que crezcan federalmente las provincias del norte y así la población se mantiene relativamente distribuida de manera federal. Eh, bueno, no pasó, se siguió concentrando eh, gente en el conurbano bonaerense, siguió aumentando la población de la provincia y continuó eh, la, la debacle en las provincias del norte argentino. Eh, entonces no funcionó y hay que ir recomponiendo de a poco aquella quita histórica de la coparticipación federal uh -huh. lo que había dicho la reta es que bueno acá hasta que la justicia no toma una determinación no se expida vamos a tener que enfrentar esta quita de fondos y tomar algunas medidas excepcionales no eh, también juega un poco la victimización Claro. así que me imagino que ahora aumente la vele claro eh, aumentan eh, los impuestos tal vez eh, si se cae un techo en una escuela y bueno nos sacaron un punto de la coparticipación claro. me imagino que va a ser la, la gran perfecta. excusa el otro día leía eh, en twitter mensajes muy divertidos respecto de los grandes proyectos de CABA que no se van a poder llevar adelante uh -huh. ahora porque bueno están un poco se van a tener que, que achicar que ajustar Eh, bueno, ahí estaba el subtren Metrocleta, si uh -huh. te acordás. Sí. Eh, el recibidrobo, el recibodromo. Un lugar donde le, los estudiantes iban a recibir. Ah. Y ahí se iban a poder tirar huevo, hierba, eh, lo que sea. Ah, pero yo no un lugar un proyecto... Sí, Pero un proyecto en la, este, de la ciudad Sí, de la ciudad de Buenos tenías Aires tenías un polideportivo de recibódromo Recibódromo, sí es, Decía así, es tu espacio para que puedas festejar Después de tanto estudio De la manera tradicional Y cuidando lo que es de todos Ubicate en el centro de la tarima Preparate para recibir el festejo por tu recibida Acercate al campus Buenos Aires Y conoce todo lo que tenemos preparado para vos Un proyecto con esas cosas En esas cosas gastaba y gasta Ajá. la plata Horacio Rodríguez bueno. Garreta. Después también estaba la cabina antiestrés en una plaza de Palermo, también financiado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Adentro había perros y gatos que ayudaban a la gente a relajarse. Estabas Ajá. estresado en Palermo por un día muy difícil de trabajo. Bueno, te ibas a esta cabina vidriada y adentro había gatitos y perros para que puedas eh, sacarte un poco el estrés de encima. Claro. Bueno, eh, así un montón de así cosas, un montón. chicos. Claro, eh, un dato a todo esto y para desandar un poco la, la excusa de, de Horacio Rodríguez Larreta, no es, ah bueno, sin este punto, sin esta plata no puedo hacer los proyectos que tenía, no. Con toda la plata que tenías y seguís teniendo, podrías haber hecho muchísimo más de lo que estás haciendo. Sin ir más lejos, es la primera vez en 50 años que no se está construyendo un tramo de subte. Exactamente. Ninguno. O sea, ni una estación, ni un tramo, ni una extensión, ni una nueva línea, nada. Eh, y la plata está... La plata está, ahí, digamos, sin más todavía en en gobierno macrista. La plata estuvo a disposición de la ciudad para encarar proyectos infraestructurales necesarios, digamos, tampoco se puso la conectividad en toda la ciudad ni se le dieron las netbooks a los pibes que le faltaban. Bueno, ni hablar, si nos ponemos finito, no se avanzó con Este, la, la reurbanización del barrio eh, 31, un millón de cosas. Pero bueno, acá te mostraban alguna algunos ejemplos claros de cómo se desperdiciaba la... O sea, es la, la ciudad de la opulencia. Lo que decía que es love ¿no? Esto uh -huh. de que acá hay plata para llenar de macetitas la ciudad de Buenos Aires y uno cruza el Pueyrredón y la situación es completamente distinta. Claro. Eh, bueno, un poco... De, también está bueno, acá estaba estoy viendo no esas... Esa cinta mecánica de retiro. Yo no Hay cosas que no conocía, porque no soy tan ah, porteña, la, por si, suerte. Ah, la cinta mecánica de retiro es eh, el monumento es al absurdo. Es, sí, pero sí. Son, no van a ningún lado, aparte que no andan. Le, creo que la idea, yo pasé mil veces por por esas eh, cintas mecánicas, que me parece que es para, bueno, están camino hacia la terminal de ómnibus. O sea, están entre la estación del belgrano y la, la tarde pasan por adelante casi por la puerta de sí. san martín y van camino a terminal de ovnio yo entiendo que es pero si no venís deja, muy eh. carga no tampoco ni siquiera no. mide poco menos de 50 metros eh, si estás cargado en vez de arrastrar no sé la valija pero aparte te subís son? y te lleva un par de metros no, es, no es más que eso además eh, esas cintas mecánicas las pusiste ahí y no arreglaste las cintas mecánicas de la rampa de la terminal de retiro, quienes ah, hemos entrado más tantas útiles. veces claro, a la terminal de, de, de retiro, de Omnibus, tienen una rampa eh, que que bueno que, que te lleva a, a, a la zona de, de, de boleterías, bueno, al hall y a la zona de boleterías, eh, que si, ahí sí, si venís con una valija un bolso, tenés que ir cuesta arriba. Uh -huh. Y había dos cintas mecánicas, sí, útiles, porque eran cuesta arriba justamente, claro. que hace rato que no andan. No sé, ahora sí bastante que no voy, pero no andaban. Uh -huh. eh, y las de afuera tampoco, o sea, no andaban ninguna en realidad. Sí y no estaba no estaba para nada claro para qué estaban hechas. Así que como esas eh, cuestiones hay un montón. Ni que hablar la cantidad de veces que se arreglaron veredas, se rompieron, se volvieron a arreglar y se volvieron a romper. Pero bueno. O la pileta que pintada en el piso. La pileta yo pintada en el piso. Es, es, es dinero que sale del bolsillo de, del porteño para absolutamente nada. Que termina siendo un, una joda, pero que igual esa joda sale plata. Claro, a ver, yo siempre fui de... Eh, no me molesta tanto lo que se hace, eh, con la excusa de bueno de, de decir no que derroche, sino lo que no se hace. Eh, a mí no me molesta que se hagan in inversiones eh, suntuarias si se hace lo estructural. O uh -huh. sea, el, el tema acá es que se hizo lo suntuario y no se hizo lo estructural. Eh, porque muchas veces, incluso al gobierno nacional, digamos no, no, no tenemos que ir muy lejos, se lo ha criticado porque, qué sé yo, abrió un...